¿Qué tal? m a r Mari Incheta Patricia Roldán Piñen, Tañilov n e u e n t a í n Mapu, Guayquiñelo Guariameu. Bueno, soy de Allen, de la comunidad mapuche n e u e n t a í n Mapu. Bueno, entiendo que se han acercado el día de hoy aquí a la ciudad de Viedma, a la legislatura, para realizar、eh, un pedido. Sí, el pedido es. Eh, que se incorpore la escuela 282 de, de Huayquiñelo, de Allen, es una escuela primaria, a la modalidad intercultural bilingüe.、Eh, este proyecto fue presentado hace, en el 2018、eh, y, bueno, desde entonces. Que estamos、eh, haciendo la misma solicitud luego de haber trabajado y concretado todos los pasos necesarios、eh, para que se concrete la designación de los docentes. Contanos un poco la importancia que tiene este proyecto y por qué es necesario que se implemente. La importancia de los proyectos、eh, interculturales está n v i n c u l a d o s a la identidad de las niñeces, de las infancias.、Eh, nosotros venimos. De generaciones anteriores, básicamente, puedo, para no irme tan lejos, puedo decir que mi papá fue parte de una educación, la generación de mi papá, ¿no? De una generación donde、eh, era educación y castigo, ¿no? Y entonces el Mapudugún y nada que estuviera vinculado a la cultura estaba permitido. Un poco más acá, en mi educación, yo soy parte de. Eh, el, eh, digamos, no del castigo ya, pero sí、eh, del complemento, catequesis, educación,、eh, bueno, y por lo tanto、eh, el tema identitario estaba muy lejos y se trabajaba con... Eh, libros como El Río Negro, mi provincia, por ejemplo, donde siempre se hace referencia、eh, a los pueblos originarios en pasado, ¿no? Entonces nosotros crecimos con esa idea y obviamente en nuestra casa escuchábamos hablar a nuestras abuelas en Mapudugún, pero tampoco no queríamos hacerlo público ni reconocernos porque no estaba habilitado, ¿no? Y bueno, nuestras, nuestros hijos e hijas、eh, hoy tienen la posibilidad、eh, de que esta,、eh, esta educación intercultural se lleve adelante. Ya hay 18 escuelas en la linea, en, acá en Río Negro. Y luego de haber presentado el proyecto en Allen,、eh, se habilitaron、eh, siete escuelas más en la provincia. Pero la de Allen aún no salen. Es más,、eh, las niñeces que en aquel momento estaban en la primaria, hoy ya están prácticamente terminando el secundario. Y crecieron con esa、eh, violencia institucional. Porque en realidad、eh, sabían que el proyecto estaba presentado, estaba como la posibilidad de que se concrete, pero en realidad no se concretó nunca. Entonces, bueno, la, la pregunta por ahí es: si alguien se pregunta qué pasa con esas infancias que crecen en ese contexto. Hoy van a estar siendo recibidos y bueno, la idea es que se pueda avanzar justamente para que se termine de implementar ahí en la ciudad. La idea es, claro, poder、eh, bueno, como、eh, llegar a esa instancia para que、eh, se apruebe, en definitiva, porque no sé qué más falta. No, aparte, es también、eh, hasta ilógico pensar que en otras escuelas, como vos lo decías, ya se está implementando y por qué todavía no, ¿no? Claro,、eh, eso es lo que no entendemos. Y siguen habiendo, o sea, somos parte del territorio mapuche, vivimos en territorio mapuche, entonces no habría muchos argumentos、eh, desde donde no se puede sostener. Es sostener. Está dentro del diseño curricular, está avalado por leyes que protegen a las infancias, entonces, bueno, creo que ya estaría, ¿no? Agradecemos muchísimo y estaremos al tanto entonces de cómo resulta la reunión de hoy. Bueno, muchas gracias.